التاريخي باسم الشعب العربي باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمدد لا نساوم على حرياتنا لا لا, لا, لا, لا استغلال لا, لا احتكار بحياة الشعوب اجيال يوعدها القدر ويحتسها دون غيرها لانتش هدن نقطة تحول الحاكمة في التاريخ انه يتيح لها ان تشهد المراحل الفاصلة لتطول حياة الخالق في كل التي تشبه معرجان الشباب حين يحدث الانتقال العظيم ساعة السجر من ظلام الليل إلى بوء النهار ان هذه الاجيال الموعودة تعنش لحظات رايح انها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصمعه وحدها ورسلت حركتها في ظلام الليل ورسلت وعملت وسهرت وظلت تجرع الثواني بعد الثواني الى العظيم ساعة الثاني اما الثرية الذي نقول عليه يطويل يطويل وشاه guaia Ona diko Ashutzu ala aiadiko Konoprieta dadilo umior alei tzoldi zorri tzoldi zorri usha batera iak ama biditu gaur. Irratzaioa Alabedita 87 ala irratien e, uin libren bitartez entzuten ari zaretenean, baina ezinbestean bestean ohar bat e, eman berri zuegu eta kontua da Aldezaurretik grabatu dugula irratzaioa e, iragan ostegunean e, ilaren 8 Eta ezinbesteko arra da, izan ere, pues, gaurko solazkidearen arabera, litekena da, biar hostilala irugarren intifada martxan jartzea edo abiatzea. Gauzak dauden bezala, pues, elitzateke arrarua izango. Hagoera latza, azken hasteotan e, tiz aldean pairatzen dutena eta gaur jomuga Jerusalemen jarriko dugu Jerusalemekialdean eta aintzuten ere Silguan auzoan. gure gaurko solazkidea Fabiana Eskurra izango da e, blogaria eta Silguan ausoko Guadi Ilue informazio kolaboratzaia Guadi Erak gertu-gertutik jarraitzen du e, Jerusalengo informazioa Eta azken egunetako egoera Lazgarriaren berri emango dugu ah, Armadaren eta kolonoen oldarraldiak Hildakoak e, Egoera benetan Lazgarria ah, Eta Beneta batetakik zertan amaitu daiteken zertan ah, amaitu daiteken Egoera gatazkatzu eta liskartzu Eraz Sakaso saioa entzuten duzuen erako Eraz akaso egoera are latza izatea Zan ere, palestinaldean gauza dauden bezala aktualitatea ba, arrapan gertatzen ari da. Nola nahi ere, errepaso emango diegu, emango diegu palestinatik datuzik unalbistei, eta xedean jarriko dugu Jerusalengo egoera Fabiana Ezkurraren eskutik. Zaldeon, Sergio. Arra, zaldeon, Koldo. Bueno, ba, esan bezala, keskagarriak, eh, palestinaldetik, asken azteontan datozkigun albisteak. Bai, eta tamale, zor duro, eguneratu behar dira berriak, izan ere, ba, biktimen, zenbakiak, ba, zenbakiak gora egiten dute, eh... Pues hoy esa la bueno, saiatuko gara, errepaso txo bat egiten, baina argi dago nada Israelgo armadak eta bueno, baita kolonoak ere burutzen ari diren La situación en Palestina empeora por momentos. En los últimos días los soldados israelíes han asesinado al niño Abdel Rahman Shadi Obeid Alá, de 12 años, y al adolescente Utaifa Suleiman, de 18 años, y también durante la semana pasada mataron a otro joven de este de, de, de 22 años. Amba, todas las víctimas son un ejemplo sangrante de la sistemática e incesante opresión ejercida por las fuerzas unionistas sobre el pueblo palestino, especialmente en los últimos días. Bueno, nos decían como el pasado miércoles la situación en Palestina empeoraba por momentos, al menos de un centenar de palestinos habían resultado heridos como resultado de ataques indiscriminados llevados a cabo por colonos israelíes que se han lanzado directamente a la caza del palestino en una especie de pogromo generalizado en Cisjordania y Jerusalén Este y las fuerzas de ocupación no solo no detienen estos ataques sino que les dan cobertura y participan en ellos. Recordemos que esta escalada de violencia en los territorios ocupados no deja de aumentar. Israel ha impuesto limitaciones a los palestinos en su acceso a la mezquita de Al-Aqsa y podríamos decir que a toda la zona vieja de Jerusalén ha asesinado a numerosos jóvenes y ha detenido arbitrariamente a centenas de ellos. Y como luego nos contará Fabiana, eh, ha quedado muy claro cómo los colonos israelíes armados hasta los dientes actúan como una fuerza paramilitar, consentida y coordinada por las fuerzas ocupantes. Algunos palestinos han respondido ante este atropello y han matado a dos colonos hecho utilizado por el régimen israelí para incrementar y exponencialmente la ya constante represión contra el pueblo palestino, en, especialmente en Cisjordán y Jerusalén. Bueno, estos son solo algunos de los ejemplos de, de la escalada represiva y asesina de Israel en, en Cisjordania, pero otro podría ser también el que están sufriendo los vecinos y vecinas de la ciudad de Nablus, que se encuentran recluidos desde hace días, tras la clasificación israelí de la ciudad como zona militar cerrada. Recogemos de otros medios pues datos que nos llegan del balance represivo de septiembre. Muertos, heridos, desplazados y decenas de viviendas demolidas es el saldo dejado en septiembre por la represión israelí en los territorios palestinos. Según un informe divulgado por Naciones Unidas, de acuerdo con este reporte mensual de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Ocha, tres palestinos perdieron la vida en el mes recién concluido. 195 resultaron heridos y 145 desplazados mientras fueron destruidas 145 estructuras en Cisjordania, donde el régimen de Tel Aviv mantiene la colonización con nuevos asentamientos. El documento circulado aquí refleja que a mediados de septiembre escaló la violencia en la ciudad vieja de Jerusalén, sobre todo en torno a la mezquita de Al-Aqsa. Las tensiones continúan en esta zona, lo que llevó al Consejo de Seguridad a realizar un llamamiento a la calma, precisó la Oficina de las Naciones Unidas. Miles de palestinos protestan por, por las provocaciones de los judíos extremistas en torno al templo de, de al y los cierres y controles de accesos establecidos por las fuerzas ocupantes, incidentes que han dejado víctimas en ambas partes y daños materiales. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU señaló que el escenario hostil crece con la expansión de los asentamientos, una práctica considerada ilegal por la ONU y para muchos el mayor obstáculo para las negociaciones de paz que lleven a una solución. El debate de alto nivel de la Asamblea General celebrado la semana pasada reiteró la petición de la comunidad internacional del cese de la ocupación israelí y el retorno al diálogo. En ese foro, el presidente palestino Mahmoud Abbas denunció la agresividad del régimen de Tel Aviv e informó de que el pueblo árabe no seguirá cumpliendo los acuerdos de Oslo de 1993 porque su vecino nunca lo ha hecho. Bueno, pues hablaremos luego de este tema también, como en este foro ante la Asamblea de las Naciones Unidas pues Mahmoud Abbas daba por muerto algo que ya estaba pues desde hace más de una década en proceso de descomposición que eran los acuerdos de Oslo nunca cumplidos unilateralmente por Israel y que pues bueno que han dado como como conclusión pues la situación a la que ahora se ven abocados los palestinos un territorio atomizado y una, un gobierno autónomo pues que no se encarga sino de gestionar la ocupación en Palestina. Eta Kopazio beste alde bat da Palestinako gumek para pairatzen duten egoera eta bueno, berriki ateratu, atera duten txosten berri batean azkenengo hamabost urtetan Israelek 2000 ume palestinar baina gehiago hil dituela adierazi dute. Israel mató a 2.000 niños palestinos en sólo 15 años. Las fuerzas israelíes han matado aproximadamente 2.000 menores palestinos en 15 años, según informó la Organización Internacional Palestina por la defensa de los niños. Según el documento publicado hace una semana, la brutal y violenta actuación del régimen de Tel Aviv contra los palestinos ha causado la muerte. de Tienen contabilizados 1.996 niños palestinos desde el estallido de la segunda intifada en septiembre de 2000. Mostrar algunos ejemplos, más de 700 niños murieron a manos de las fuerzas israelíes y colonos entre septiembre de 2000 y febrero de 2005. Desde entonces, pues, eh, al menos 1.226 niños han sido asesinados, entre ellos 555 perdón 551 solo en 2014, en su mayoría durante las ofensivas militares de Israel contra la Franja de Gaza. ...precisamente los niños que están siendo... ...se están viendo en el punto de mira... ...de esta escalada de violencia... ...con reformas legales incluso... ...que condenan a penas de largos años de cárcel... ...por delitos como arrojar piedras... ...conocíamos esta semana la noticia... ...de que cinco niños palestinos... ...han sido condenados a cadena perpetua... ...por, tirar, por lanzar piedras a un vehículo militar... Ali Samlawi, Mohamad Kleyb, Mohamad Suleiman, Amar Souf y Tamir Souf. Todos menores de edad se enfrentan a una condena de cadena perpetua en el territorio palestino. Son acusados de tirar piedras contra un vehículo de un colono israelí que tuvo un accidente. Los menores niegan estar involucrados y sus familias apelan a la justicia internacional. El coche donde se encontraban los colonos israelíes chocó contra un camión que se encontraba estacionado cerca de la colonia ilegal de Yakhir. Aunque el camionero alegó estar parado porque había pinchado una rueda, los colonos testificaron en contra de un grupo de niños palestinos. Las organizaciones de derechos humanos y derechos del niño denuncian que el 74% de los niños palestinos arrestados por el régimen de Israel son objeto de violencia física durante el arresto, el traslado a la cárcel o el interrogatorio autoridad israelí es la única autoridad en el mundo que procesa en tribunales militares a niños sin ni siquiera asegurarles un juicio justo y con garantías. Según las últimas estadísticas, 173 niños palestinos se encontrarán en las cárceles israelíes, 16 de ellos de entre 12 y 16 años. Esto recuestean, va, <risa> aún bat irudi beldurgarrikus al izan zenituen y en bueno, artean Israelgo armadako infiltratuek burutudako ba, eh, así se infiltran los agentes de Israel entre los manifestantes palestinos como si fueran unos manifestantes más varios agentes de Israel se infiltraron el miércoles pasado en una protesta palestina contra so contra soldados israelíes en el puesto militar de Beitel cerca de ramala dentro del territorio palestino ocupado en Cisjordania la escena fue captada por dos periodistas de la agencia AFP que vieron como en un momento de la manifestación varios de los manifestantes que instantes antes habían estado lanzando piedras contra los soldados se daban la vuelta y sacaban pistolas, hiriendo a tres palestinos a uno de ellos con un tiro en la cabeza pese a que los apresados se encuentran heridos los soldados y los infiltrados les golpean repetidamente antes de evacuarlos en ambulancias del ejército israelí Según informa AFP, los palestinos acusan a Israel de infiltrar a sus agentes entre los manifestantes, portando simbología palestina, incluso hablando árabe, para llevar a cabo sus detenciones. Y comentamos antes, pues, eh, la noticia de... bueno trascendencia, al menos a nivel político de esa comparecencia de Mahmoud Zabas ante la Asamblea de las Naciones Unidas en, las, en la que pues se desvinculaba de los acuerdos de Oslo el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmoud Zabas aprovechaba su intervención ante el plenario de la Asamblea General para anunciar que se desvincula de los acuerdos de Oslo firmados en 1993 con Israel y que han ido quedando en papel mojado el líder palestino calificó de insostenible la situación por la que atraviesa el pueblo palestino sino por las políticas de Israel. Su respuesta, sin embargo, no será el recurso a la violencia, sino por medios jurídicos para conseguir que Israel asuma sus responsabilidades como potencia ocupante. Abbas recordó que los acuerdos de Oslo del 93 estipulaban que sus términos se aplicarían en cinco años, culminando con la eh, independencia plena de Palestina y el fin de la ocupación de Israel. Pero Israel dejó de completar el proceso de retirada de sus fuerzas, lamentó, a la vez que señaló que se han intensificado los asentamientos por por eh, todos los lados y eso está poniendo en riesgo el proceso también cito que no se está respetando el pacto en materia de seguridad y los acuerdos económicos por todo esto considera que Israel está destruyendo la fundación misma sobre la que se basan los acuerdos Bueno, si alguien eh, si alguien eh, pecó de inocente fue eh, la parte palestina al eh, firmar unos acuerdos y, y pensar que israel iba a iba a cumplimentar pues eh, la parte que le correspondía en cualquier año en cualquier caso pues eh, años después eh, lo que vemos que han culminado estos acuerdos de Oslo osloes en, en la atomización cada vez más del territorio palestino que a día de hoy pues no es ni un 10% del territorio original de Palestina... ...en eh, pedazos de tierra inconexos, eh, un eh, estado inviable... ...y una autoridad nacional palestina eh, que emana de estos acuerdos... ...y que no es sino pues una, una autoridad zipaya encargada de gestionar la ocupación... ...y, y de gestionar pues la, la seguridad o la represión o el control social... ...dentro de su propio territorio y de su propia gente cualquier caso los acuerdos de los que estaban ya muertos desde hace tiempo pues eh, han sido ya finiquitados de manera oficial. Ahora bueno, Baushe izan daena prentsaren errepasoari dagokionez, eh, orain eh, tarte bat hartuko dugu Kanta bat entzuteko eta Kanta honetatik bueltan eh, gure gaurko solaskidearekin hitz dugu Fabiana Eskurra Logaria eta Jerusalengo Silguan ausoko Wadi Hilue informazio zentroko kolaboratzaia izango dugu gaurkoan eh, solazkide Elkarrizketari elda aurretik eh, kanta bat entzungo dugu Sada, Sadia Mansur eh, palestinako hip-hop abeslariaren eskutik Kafilla Arabilla Sherekoona شو bide hibbe m'dayetan dham arabi wala dhamua amal arayunna Bax teiz haeke t'ammanu n'etakbeli min Haeke t'aqqedu lema ddarkamu ala ghaltsitin min Hekel bide ma lkufi Ida da wa suda sara uklabitza ma lielbasuha kamoda Nihma t'bende lukfiya, nihma t'airo blona Kufiya arabiye, bidza la arabiye Qasitna bide لن نسمح له هيك لا لا بقل يسرق <تصفيق> شغله اللي تنخصنا وخصنا كل دونه بس بسلب هالاريكه فيها جمعانين قصد قصد على خكي عن ابوهم هي حقتنا لهيك لبسناكم غيري y como os anunciábamos, eh, charlamos hoy con eh, la bloguera Fabiana Escurra que es eh, colaboradora del Centro de Información Wadiwe del barrio jerosimilitano de Siluán con quien ya hemos charlado en una ocasión la vez anterior eh, pues lo hacíamos eh, presentando Siluanic Blog un proyecto en eh, castellano de información que eh, trasladaba a la lengua castellana pues eh, las informaciones publicadas por este Centro de Información desde Jerusalén Eh, proyecto que por lo que conocemos está ahora pues por cuestiones técnicas eh, está paralizado pero en cualquier caso pues fabiana sigue muy de cerca pues eh, la información de, del barrio de silhuán y colaborando con este centro de información guailgü y me imagino pues que, que siguiendo muy de cerca todas las informaciones de las últimas semanas eh, que son bastante preocupantes no esta escalada de violencia que se está viviendo tanto en jerusalén este como en todo cisjorán Mía. No, hola, buenas tardes. Cuénto cómo te va. Buenas tardes. Bueno, acá estamos. Sí, la, la verdad que la situación está fuera de control, eh. Uh -huh. Eh, lo que está pasando en Jerusalén hace una semana larga es eh una, no diría una guerra, pero bueno, no declarada eh contra la población de Palestina, ¿no? Es sobre todo en Jerusalén, en Sirwan, en el campo de refugiados de Shufat recién ha habido un Hemos un nuevo chico de 21 años que ha sido asesinado hace nada, 15 minutos, en un este en un raid de las de las fuerzas de ocupación israelitas. En los últimos cinco días hay ha habido 1689 heridos. Eh, muchísimos de ellos con balas reales, detrás que dispara el ejército israelí que dicen que no matan, las de de poco calibre, pero matan eh a, a, cientos de personas gaseadas, eh solamente hoy le puedo decir que hubo 59 heridos con balas de goma, eh hoy habían, habían sido asesinados dos dos palestinos en diferentes situaciones, uno ante la BIR y otro en el campo de refugiados de Sufrat. Eh hace dos días asesinaron a un nene de 12 años de un tiro en el corazón, estaba este nene salía del colegio y había ido a comprar algo, algo para su familia y están en negocio le pegaron un tiro en el corazón y, y, y lo mataron no entonces la situación está completamente fuera de control hay hordas de colonos que se organizan y salen en, en buses a, a los diferentes a las diferentes ciudades dentro de jerusalén y, y de y de decir jordania cantando muerte a los árabes no como como, como hacen siempre eh, y generando Eh, enfrentamientos viene, viene luego viene llega el ejército y ahí se genera el desmadre no entonces por ejemplo eh, este, en estos días han sido atacadas muchísimas casas de palestinos gente arrestada eh, casas demolidas todos esto todos los el, eh, los palestinos que han sido asesinados el paso siguiente que que, que, que hace el, el gobierno de, de israel es demolerles las casas no para castigar en un, en un eh, castigo colectivo a las familias entonces les demuelen las casas y los dejan en la calle, y luego los deportan, si están en Jerusalén los deportan para para siglos dañados y, no, y no pueden volver nunca más, ¿no? Entonces, bueno, la situación está completamente fuera de control. Uh -huh. Hablabas de varios episodios que acontecían prácticamente hoy, pero es que a lo largo de más de una semana, pues diariamente estamos asistiendo a asesinatos, ya sea en manos del ejército, en manos de colonos, a un montón de heridos, Eh, si por buscar un elemento al, Algunos elementos que nos han llamado la atención O algunos elementos novedosos En esta escalada de violencia Uno sería la corta edad de, de las víctimas Jóvenes todos ellos Prácticamente niños la mayoría eh, Que están eh, pues siendo víctimas mortales De, de estos ataques ¿no? Claro porque pues fíjate bueno ver, Si uno lo ve desde afuera Eh, como, como digamos la gente no en europa que no, no, no, sabe, no sabe mucho de esto dice bueno pero el, en realidad la, la técnica y la táctica de, de, de, de israel es de asesinar niños no porque o, o, o deshabilitarlos no generarles heridas por ejemplo con el tema de, de disparos a los ojos que es una cosa que es, lo repiten continuamente ¿Por porque cuando crezcan podrán resistir menos no entonces la, la técnica esta de asesinar niños es una cuestión conocida ¿no? en cuanto a lo que hace lo que hace israel eh, mira El hacer el, el alcalde de Jerusalén, que se llama Nir Barkat, eh, hizo un raíz por por Jerusalén, en Shufat, justamente en esta ciudad, que era en este pueblo que ahora hay unos enfrentamientos terribles, eh, portando una ametralladora, ¿no? Y hoy hizo un llamamiento a los colonos a que se fueran a las calles con armas, uh -huh que directamente para asesinar eh porque mm, no es que bueno, o saber ellos que hablan de la protección, pero directamente para disparar porque no, no están preguntando, están están ejecutándolo ayer eh, en en Jerusalén, en cerca de, de, de Laxa, Al-Aqsa en en, en eh, un, col, un colono asesinó a una chica de 17, bueno, le disparó cuatro tiros a una chica de 18 años en el pecho, directamente, ale alegando que ella había intentado acuchillarlo, y hubo muchísimos testigos que decían que no, que la chica no tenía nada, este colono intentó quitarle el, el velo, la chica se resistió, la tiró al piso y le disparó. ¿Pero por qué? Porque tienen un, de un grado de impunidad tan grande que saben que no importa cuando asesinen que no van a ir presos ni lo que pasó en duma con la familia la familia de nene este chiquitito al que, al que prendieron fuego que no hay ningún detenido uh -huh. en, y, y entonces hacen lo que se hacen lo que ellos quieren no les importa viste entonces pa, pa, la ley está hecha para los sionistas viste y, y, y para los colonos porque un niño palestino arroja una piedra y tiene 20 años de condena y un sionista le pega 5 tiros en la cabeza a un palestino y ...y no pasa nada... Uh -huh. ...la situación está así hablabas de esa imagen que han difundido la televisión israelí, a nosotros nos llegaba a través de, de Sergio yani del centro de información alternativa, que, en la que el propio alcalde de Jerusalén se va paseando por la calle con una, sí, sí. con una metralleta y es un elemento también novedoso el de este compadreo entre el ejército, entre los colonos si alguna vez hubo una, un límite entre ejército regular y paramilitares colonos, cada vez es más difuso y están pues en un auténtico compadreo actuando conjuntamente claro, ahora están organizados Mirá, lo que pasa es que también ahí hay una situación interna de, de, de Israel. Por ejemplo, Herzlok, que es el líder de los, de los colonos, hoy ya pidió que Netanyahu, eh, el presidente de, de, de Israel, eh, renunciara. No, es todo un interno. Entonces, ahora el romance que hay entre los colonos y el ejército israelí y el gobierno es lo que quieren fomentar más violencia. porque Están buscando que estalle una nueva intifada. Y lamentablemente, si la, la intifada estalla, la sangre que va a correr va a ser la sangre palestina. Sí, porque se habla de que estamos ante los prolegómenos de lo que podría ser una, un tercer alzamiento, una tercera intifada sobre sí, todas que... las consecuencias que ello podría traer Mira, ¿no? una de las consecuencias, no sé si lo viste en los, en, en los medios pero yo tengo información de que hoy cuatro excavadoras blindadas entraron a Gaza entendéis Entonces están eh, atacando por todos lados entonces yo yo sé sabemos que en cuanto se de, se declare la intifada que, que que a ver a mí me parece que solamente falta que la declaren oficialmente porque ya está sucediendo eh israel va bombardear Gaza, si jordania está prendida a fuego toda. jerusalén está invadida en, en no hay un no hay un lugar seguido hoy eh, las fuerzas eh, israelitas de ocupación gasearon unos nenes de escuelas de, de colegio pero de jardín infante hay fotos de criaturas chiquititas gaseadas en la puerta del colegio y uh -huh. entonces están eh, atacan ...donde más duele, que es con los nenes... ...viste, con los niños... ...y vos fíjate que todos los que han sido asesinados... ...son críos de entre 16 y 18, 19 años... ...sí, buenas tardes... ...y ante toda esta situación... Eh, ...y visto cómo está también... Eh, ...tanto en Gaza como en Cisjordania... ...la situación y la agresividad por parte de todos los ámbitos del Estado de Israel... Eh, ¿crees que, que puede ser que, que la Autoridad Nacional Palestina y bueno, si es verdad en la línea de lo que decía de Boca el otro día Mahmoud Abbas de que se van a desvincular de los acuerdos de Oslo porque consideran, como todos sabíamos hace tiempo, que Israel se los pasa por el arco del triunfo ¿crees que, claro. hay, una, ah, ¿crees que hay alguna esperanza de que por parte de Fatah y de la Autoridad Nacional Palestina vaya a haber un cambio de estrategia hacia una estrategia conjunta de resistencia o crees que esto sin más es el teatro de siempre No, no, yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que, que el presidente eh, palestino Abbas trabaja en complicidad con el gobierno de Israel. Pues fíjate que se sabe que la policía de, de, de la autoridad palestina también reprime. A, a los manifestantes palestinos y trabajan de y trabajan en común ¿sí? y arresta a miembros de jamásmas en Cisjordania. entonces yo creo que esto no va a cambiar cambiará supongo que, que en el transcurso de los meses y yo creo que se está yendo de las manos ¿no? a, a la autoridad palestina lo que está sucediendo ahora ellos no quieren una tercera entifada porque a va a que se tendrá que ir y entonces y israel sabe que si sucede esto habrá unas elecciones y la persona que podría ser el próximo presidente palestino no es del agrado de Israel. Es una persona que está detenida y, entonces, y que sería posiblemente el nuevo presidente. Entonces la situación está muy mal. Eh, en este momento eso es lo que creo que lo, lo, lo peor que pasa políticamente hablando es que los palestinos están solos. No tienen un líder que los esté apoyando, porque no puede ser que el mismo presidente de, de, de Palestina haga una, un discurso nunca en la onu y al día siguiente estallen los enfrentamientos como en estallado ¿no? porque israel utilizó las palabras de, de base en cuanto que Oslo estaba muerto para tener carta, carta blanca para empezar a para empezar a, a matar palestinos y arrestar en masa no entonces yo, yo creo que lo que, que lo, que lo, su, lo que sucede es esto tenemos la misma actitud de la autoridad palestina en complicidad con el gobierno de israel Uh -huh. hablábamos del posible estallido de una tercera intifada y precisamente eh, el uno de los elementos detonantes de la segunda intifada fue pues esa famosa visita de Ariel saron a la escuela sí. de las mezquitas esa provocación precisamente la lasplanadas de las mezquitas que en las últimas semanas está siendo foco también de los ataques de colonos auspiciados por la policía vale. allí, y que es un elemento muy simbólico también no para los paleos buenoer una noticia que la ley me, me mandaron a mí hoy información y no la vi en ningún medio Eh, parece que el domingo este que viene, Sherrock, el líder de los de los colonos con la ministra Lidni van a ir a la mezquita de la explanada, exacto, a, haciendo exactamente lo mismo que pasó con Sharon, con Sharon. Y ahí va, va a estallar. Uh -huh. Porque vos a si van a Ibn Tayahhu salió diciendo de que no que los políticos no tenían que ir, pero van a ir bete no ahí va a explotar mm -hmm. y cuando explote no sé cómo cómo eh, van a, van a a gestionar esto porque Sabemos que, bueno, los palestinos, el, el camino que tienen para liberarse de la ocupación es la resistencia, pero también sabemos que esto va a costar muchas vidas. como era estar al tema? Porque las últimas noticias que habíamos recibido era que estaban limitando los accesos a la ciudad vieja de Jerusalén. Sí, está, poco, está cerrada. Por lo tanto, a la zona de las mezquitas y, bueno, eso... Eh... Hasta, hasta ayer, eh, los los palestinos eh, menores de 50 años no podían entrar. No podían pasar eh, todos estos días han estado los colonos protegidos por las fuerzas de ocupación eh provocando intentando generar eh temas disturbios y bueno es un es un problema terrible para los eh, los fieles llegar hasta la mezquita no no no pueden no pueden acceder incluso están arrestando mujeres hoy arrestaron a cuatro niñas eh, está está eso está, está muy mal está ha sacado de control y seguirán así no porque saben que por ese lado es donde los. Los palestinos reaccionan, ¿no? uh -huh. Parece como si el mayor interesado en que estallase una tercera intifada sería la, la propia administración israelí, había pues claro. de, de todas las provocaciones que Pero que sí, han... claro, seguro porque eso de la carta blanca, pues imagínate, es que es todo como un dominó, ¿no? Estalla una intifada, eh, Israel bombardea Gaza, jamás se llama a ataques en y en y en y en en Tel Aviv. Eh, va a pasar uh -huh. y, y entonces después ¿qué pasa? de cara al, al mundo de cara a, a lo internacional lo que se ve es que eh, un árabe terrorista se voló por los aires en Tel Aviv y entonces claro, Israel tiene el, justific el justificante como para eh, generar otra masacre uh -huh. está, pero bueno, asisten las cosas se está escenificando de alguna manera una película que ya la hemos vivido ya la era, hemos vivido, claro, ya la hemos ¿no? uh -huh. claro, claro, o sea, ya la hemos visto lo que pasa es que Israel lo que israel En ese momento, como está, tan, está está tan aislado en cuanto a la comunidad internacional, lo que pasó en, el último, en los últimos días con Netanyahu en, en la UNGA hablando del problema de, de, con Irán, como la gente está respondiendo en los conflictos que tiene con Estados Unidos, eso los han dejado solos. Pero claro, ahora si justifican un nuevo ataque porque uno o dos o lo que sea de, de palestinos reaccionan, pues fíjate que hoy ha habido un montón de operaciones de apuñalamientos, Porque la gente está cansada, la gente ya no, no, no puede más. Entonces, claro, reaccionan, y vos en los medios lo que ves es que ter árabes terroristas, árabes terroristas, árabes terroristas, pero el que no tiene no, no sabe que hace sesenta eh, y pico de años que los vienen torturando y, y, y, y, y, y desazándoles la vida... No, no, no se entera de lo que, lo que realmente sucede. Toda esta gente que, a, que, que responde de manera por, violenta es porque ella ha sido violentada vez, muchísimo tiempo atrás. Uh -huh. Pues es eh, difícil de adivinar cuál será el desenlace de toda esta escalada de violencia, pero en cualquier caso, no sé si le, eh, la población palestina pues eh, se enfrentaría a una nueva intifada pues en, eh, con la... Con la, en las condiciones de, de fuerza, tanto moral como, como anímica, de que de hace una década, por ejemplo. ¿no? Claro, ¿no? Bueno, lo, que es que, eh, lo que pasa es que, claro, eh, eh, es una cosa muy peligrosa. ¿no? La uh -huh. es una, eh, si, si está eso sabemos que, que habrá un río de sangre. Y estando ahí, desde adentro, ellos intentan eh, controlarlo. Pero claro, por otro lado, ¿qué hacen? no cual cual cual cual es cuál es el otro paso, porque no hay paz posible con Israel. No hay un, un un acuerdo posible, porque vos fíjate, hoy mismo Netanyahu aprobó la construcción de 581 asentamientos nuevos. Han colocado cámaras cámaras de seguridad en todo Cisjordania. En Jerusalén acaba de salir la noticia de que van a van a a poner detectores de metales. Entonces, cada vez más opres, más opresión. Cada vez más, y cada vez más, y cada vez más y así están. Entonces, claro, no hay no no tienen muchas muchos vías de escape, muchas vías de de solución Y políticamente hablando, a nadie le interesa terminar con esto. Uh -huh. Sí, al final es difícil mantenerse impasible por mucho claro. que, que la lógica nos lleve a pensar que desde desde nuestro sillón aquí muy cómodo nos iba a pensar que no sería conveniente el estar ahí una tercera intifada, pero allí en el terreno es difícil mantenerse impasible claro, ante es este reporte diario, ¿no? De... Claro, imagínate, yo hablo con gente todos los días que está, está en el foco del, de la violencia. Me ibole decir, bueno, cuídense, tengan cuidado, no haga, estén tranquilos, pero claro, todos tienen un muerto Todos tienen gente arrestada, todos tienen gente torturada, todos vienen a sus hijos ir al colegio y volver golpeados. El tema de, de, de los colonos a los ataques de los, de los adolescentes eh, eh, eh, es terrible. O sea, vos no puedes mandar a tu hijo al colegio tranquilo porque no sabés si va a volver. Entonces, claro, después como uno le dice a esa gente, no reacciones. No es muy difícil, hay que vivir así bueno, yo el entré al laaba con manalta Mimi, que es una activista muy conocida de de, de Tami press y ellos me estaban durmiendo en la casa y les, les metieron no sé cuántos eh, eh latas de, de de gas eh por la ventana con los niños pequeñitos de todo el mundo a la calle con los soldados afuera en la oscuridad los que llorando así todos los días. el uh es -huh. claro, no es fácil, viste vivir así. Sí, muchas veces hablamos de los muertos pero hablabas también de una serie de medidas de, de control social, de expansión de colonias, de, de, de aumento de la población colona, de incluso reformas legales para criminalizar a los, a sí. los niños eh, sí, sí. A, que se enfrentan a apenas sí, de muchos de cárcel es eh, un contexto pues eh, legal, social y eh, completamente abrumador ¿no? Claro, porque no, porque todas las veces mira, hace, hace poquito eh, un, un niño lo arrestaron Mira eh, eh, y no le permitieron a los padres estar de la, de durante el interrogatorio hay una foto que se que circuló por todas las redes sociales de un nene de 13 años que le pegaron dos tiros en una pierna y estaba posado en la cama otro niño en Jerusalén cerca de, de en Silwan le pegaron un tiro en la cara perdió un ojo, es posado todos menores de edad entonces ahí no hay ningún tipo de derechos ni de garantías para los menores de edad nada, entonces ese nene ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo gestiona después lo que le ha pasado? Porque son críos. Uh -huh. Viste, no son personas adultas y tenían, son críos, que niños que se pasan a lo mejor del año, seis meses en arresto eh en arresto domiciliario. Uh -huh. y así continuamente. O sea, que terminan hasta en domiciliarios salen al cárcel y tienen otro porque los van a buscar. Eh Israel lo que hace es llaman que por teléfono a, a los palestinos y decirles si presentes en la en la estación de policía o en, la, en el centro de detención y los arrestan no hay ningún problema así así así rapidito así que bueno, pues como vemos la situación es muy crítica y, sí. y bueno, pues eh, la crónica de de las, de las víctimas mortales y de todos los ataques de las últimas semanas es eh, in, eh, interminable y es difícil de predecir cómo, cómo se van a desencadenar los acontecimientos sí. eh, en cualquier caso pues seguiremos atentos a las informaciones que sí. nos van llegando. De, de los medios pues eh, locales y seguiremos comentándolo en este espacio eh, fabioa vale, la, la verdad que yo creo que la única la, esto va a terminar mal no yo creo uh -huh. que esto va a terminar muy mal pero por otro lado creo que la única solución es que que es eh, los gobiernos occidentales presionen a israel para que termine de reprimir uh -huh. no hay otra solución es porque los palestinos pueden generar una nueva intifada habrá un, un baño de sangre seguirán viviendo bajo la ocupación porque a ver no no hay un acuerdo posible, o sea, uno no, no puede sentarse a hablar con un enemigo que que que no escucha, que lo único que hace es, es atacarte, asesinar a tus hijos y y destruir tu tierra. Entonces, ahí ya el, el, el, a mí me parece que la la solución por la vía política eh dentro de Palestina no está. Yo creo que esto tiene que ser tienen que las, las autoridades occidentales tienen que que que, que, que hacer que esto pare de una vez por todas y después bueno, intentaremos nosotros seguir haciendo nuestro trabajo, nuestro trabajo de difusión para que la gente realmente sepa lo que está pasando allá, ¿no? Pues seguiremos eh, muy de cerca las informaciones que nos llegan de Palestina, como decíamos, y haciendo este pequeño trabajo de difusión, eh, pues eh, eh, llegando a, al máximo posible de gente, y seguiremos sí. pues comentándolo eh, aquí en Wintifada. Fabiana, un placer eh, haber charlado y haber contado con esta crónica de primera mano, y nos seguimos encontrando en la zona vale. de la Bedi. muchas gracias. Y boicotear y boicotear y boicotear, ¿eh? ¿eh? Eso también funciona. Eh, en eso estamos en eso estamos es sí, sí vale caso. muchas gracias Koldo, buenas tardes agur, salud adiós, adiós I'll start with this poem I wrote this poem Escribí este poema cuando las bombas estaban cayendo en Gaza y yo era entonces la portavoz de prensa para la coalición Hacíamos mucho trabajo de organización y nos quedábamos despiertos hasta las 6 de la madrugada perfeccionando cada pequeño archivo de audio y al final como sabéis muchos palestinos nos cansamos y acabamos pronunciando las pes como bes así es como nos convertíamos en palestinos al final del día las entrevistas eran en inglés, claro así es que estuve practicando mis PES toda la noche y a la mañana siguiente uno de los periodistas me preguntó ¿no crees que día todo día estaría día bien de de los si los jóvenes, jóvenes, simplemente dejáis de enseñar a vuestros hijos a odiar? ¿No, no insulté a esa persona fui muy educada pero escribí este poema como respuesta a este tipo de preguntas que a nosotros, los palestinos siempre nos hacen my Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un archivo de audio con límite de palabras Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un archivo de audio con límite de, de, de palabras con suficientes estadísticas como para contrarrestar una respuesta mesurada Y yo perfeccioné mi inglés y me aprendí mis resoluciones de Naciones Unidas Pero aun así, él me preguntó Señorita Ciedad ¿No piensa usted que todo se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Miro en mi interior. Busco fortaleza para tener paciencia. Pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras caen bombas sobre Gaza. La paciencia me ha abandonado. Pausa. Sonrisa. Nosotros enseñamos vida, señor. Rafiz acuérdate de sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida después de que ellos han ocupado el último cielo. Nosotros enseñamos vida después de que ellos han construido sus asentamientos y muros de apartheid más allá del último cielo. Nosotros enseñamos vida, Señor. Pero hoy, mi cuerpo ha sido una masacre televisada, para caber en un archivo de audio y con límite de palabras. Y solo danos un reportaje, una historia con un lado humano. ...verás, esto no es político... ...sólo queremos hablarle a la gente de ti y de tu pueblo... ...así que danos una historia humana... ...pero no menciones las palabras apartheid ni ocupación... ...esto no es algo político... ...me tienes que ayudar como reportera... a ...ayudarte a contar tu historia... ...pero que quede claro que esto no es una historia política... ...hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada... ...¿y qué tal si me das un reportaje... ...sobre una mujer en Gaza que necesita medicinas... ...y qué tal acerca de ti... ...¿tienes los huesos suficientemente rotos... ...para cubrir a su hijo... Entrégame a tus muertos y dame una lista de sus nombres, eso sí, en un máximo de 1.200 palabras. Hoy, mi cuerpo fue masacre televisada, que tenía que caber en un archivo de audio con límite de palabras y movido por aquellos insensibles a la sangre terrorista. Pero ellos lo sienten, lo sienten por el asedio sobre Gaza. Así que les di resoluciones de Naciones Unidas y estadísticas. Y lo condenamos y lo lamentamos y lo rechazamos. Esto no son dos bandos iguales, ocupante y ocupado, y un centenar de muertos, y doscientos muertos, y mil muertos. Y entre eso, entre crimen de guerra y masacre, he construido palabras y sonrisa, no exótica, sonrisa no terrorista, y cuento y recuento. 100 muertos, 200 muertos, un millar de muertos. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Hay alguien que escuche? Quisiera poder llorar sobre sus cuerpos. Quisiera simplemente poder correr a cada campo de refugiados, a sostener a cada niño, taparles los oídos para que no tengan que escuchar el sonido de las bombas por el resto de sus vidas, ese que yo escucho. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. Y dejadme deciros, no hay nada que vuestra resolución a Naciones Unidas hayan hecho en absoluto acerca de esto. Y no hay audio, no hay archivo de audio, ninguna Cero de audio que se me ocurra, no importa lo bueno que sea mi inglés, no hay archivo de audio, no hay archivo de audio, no hay archivo de audio que les traiga de nuevo a la vida. No hay archivo de audio que arregle esto. Nosotros enseñamos vida. Señora. Nosotros enseñamos vida. Señora. Nosotros los nos levantamos cada mañana a enseñar al resto del mundo vida. Sí. 63 años 5 millones de refugiados Miles de asesinados 8.000 presos políticos Robo de tierras y de agua Violación de los derechos humanos Un muro de 750 kilómetros Bloqueo, Bloqueo. Limpieza étnica Apargeida Aú, es da normala sionismoa gelditzea gure ardura ere bada por ellas, por nosotras necesitamos parar el sionismo Palestina bisiko bada Euskal Herriak Israheli boicot Boicot boicot boicot Ak el kartasunaren garalla da Boicot activo Boicot boicot boicot activo Boicot Eta irratza joaren amai eran e, astero boikot, kampainari dedikatzen diogun tarte honetan, e, post, gaur e, boikotari lotutako albisteriki, ez baina tutsumot, tutsumutxu bat ez e, emango diogu amaiera irratza joari. E, duzu goduzu, e, bueno, e, ez da baidagai izan dugu behin baino gehiagotan e, irratzaioan e, ba, Katalunian, e, ba, in independententzialako ibilbide horri horretan eta Eta estatu bat e, sortzeko ibilbide horretan batzen nolako aliantzak edo harremanak dituen batzuek eta bestek zenbait eragilerekin nazioarte maian. Eta nola, pues behin bueno, baino gehiagotan, e, masek, e, ziuk batetik, baina baita Eskarra Republikanak ere badierazi dute nolabait e, est, balizko estatu horretarako eredua eredutzat dutela Israel, ez eta Israelekiko harreman eta aliantza hori. Baina Kataroniako independentzia zaleen artean badira baita ere ba, Inferentzuan daudenak eta palestinarekiko elkartasuna Argi eta garbia dutenak oiesek dira kupekoak eta bueno, ikamika piztudu e, kupeko zerrenda burua e, legebiltzarrerako, kataluniako legebiltzarrerako zerrendaburuak, buruak ba, Pilar Raholaren, eta bueno espainiako zenbait, e, zenbait e, pertsona jaren inguruan egindako adirazpenak, baina batez ere e, Pilar Raholari zuzendutako, zuzendutako perlak ezagutuko duzue Antonio Bañoz Company, eh, kazetaria eta kazetaria da berez eta, bueno, ba, azken garaioetan, eh, ba, politika institucionalerako jausea E, mandu e, kupeko zerrendaburua izanik eta bueno, horrez gain ere bada, zenbait e, liburutako egile eta zenbait e, edabidetako kolaboratzaie eta lengo baten elkarrizketa egin zioten e, aragoiko komunikabide baten eta onase hau esan zuen pir, Pilar Raola Pilar Raola, Eskerra Republikanako politikaria, baldin bada, oraindik ere Eskerra Republikanakoa batek daki baina batez ere ezaguna. Ba, bere jarrega eta berea dirazpensionistengatik eta eh, Liga anti difamación judía era ba, bosera malea delako España restatuan ba honako hau ezantzuen Antonio Bainosek eh, Pilar Raolas Pilar Raola basura, basura sionista, basura rellena de ignorancia y pomposidad Basura. Ser catalán es un infierno por tener que soportar a un ser como este hasta en la sopa. Basura. Bueno, pues estas eran las perlas que le dedicaba Antonio Baños company periodista, agitador, eh, cabeza de lista en las elecciones legislativas catalanas eh, al Parlamento por las CUP, a, a Pilar raola la portavoz de la Liga Antidifamación Judía y conocida sionista de la que vamos a rescatar maldita hemeroteca vamos a rescatar una, una perla de una entrevista que le realizaban en la, en la televisión catalana evidentemente en catalán pero perfectamente entendible e identificable y En la que sin ningún pudor ni rubor pues eh, habla de las relaciones entre los mozoos de escuadra y la herchainza con, eh, con los eh, con empresas de adiestramiento en Israel eh, con el propio Mossad, y algo que para ello es un motivo de orgullo que estás que tanto la herchainza como, como los mozosos de escuadra pues sean entrenados por el Mossad. así lo decían en una entrevista televisiva en la, en la televisión pública catalana Per exemple, t'ha dit que era una llegenda urbana que els Mossos d'Esquadra, eh, oi, si més no, diguem la direcció dels Mossos d'Esquadra, quan ell va fundar-ho, eh, fossin entrenats pel Mossat. Jo no sé si és veritat o no. Jo el que puc dir que a mi, a mi, el Miquel Sallarès, m'havia gallejat moltes vegades amb cosa una mica de, de... que el Mossat havia estat darrere del, del primer ensinistrament dels Mossos d'Esquadra i que per això seria una bona policia perquè havien anat els millors serveis d'inteligència, cosa que certament és així. Jo tinc la impressió de que no era molt veritat, de que mitges, de que devien anar a fer un curset, devien anar a uns presosquins, no sé, eh? A lo millor no, a lo millor va entrenament. Ara, no és una llegez, tu, en, els que, que t'hem tractat al llarg de la vida, ja portem molts anys, ens havies dit moltes vegades que darrere dels Mossos havia hagut, al principi, i de l'Arsanza, l'entrenament dels millors serveis d'intel·ligència del món, és a dir, dels israelis entrenamiento de los mejores servicios de inteligencia del mundo de los israelíes Un motivo de orgullo y satisfacción para Pilar Raola a la que no podemos dejar de dedicarle una vez más las palabras de Antonio Baños de la CUP basura basura sionista basura rellena de ignorancia y pomposidad basura Ausi sandadena gaurkoz Gaur sortzi hemen izango gaituzue alabedi eta lauro gaita masazpi irratien zintonian zintzo demonio, palestinarikiko inkomunikazioaren arreziak mirrintzen bestela gure irratzaio guztiak entzungai dituzue irubebikoitza erriak.rg webgunean eta facebooken e, uintifada alabedi helbidean datorren asterarte, aio! Agur!